fuerte que nunca Él es el Rey Él es el Señor de toda la creación nadie más se merece adoración sino solo Él Te puedes mover Si quieres sonreír También puedes sonreír ¿Cuántos eran cojos y ahora brincan? ¿Cuántos estaban sordos y ahora escuchan? Fuerte aplauso a Jesús, bien fuerte.